o、no, lindísimo, es un, es un hospital para, para todos los pampeanos. Rompe esa idea que tienen algunos que los hospitales públicos son hospitales para los más pobres, y eso no es así. Cuando uno hace eso, el hospital público termina siendo un pobre hospital. Este es el hospital de todos los pampeanos. Este va a ser un recurso único en la región.、Uh -huh. Un hospital de alta complejidad. Muchas de las cosas que hoy no se pueden resolver. En la Pampa y en toda la provincia se van a resolver, en Santa Rosa y en toda la provincia, se van a resolver ahora acá. O sea que yo creo que los pampeanos tienen que estar muy, muy orgullosos de este hospital. Y por supuesto, además, el hospital nuevo es una, una parte. Después, lo importante es que funcione bien y también el gobernador, y estamos hablando hace muchos o sea, tiempo,、eh, cómo hacer para que el hospital funcione muy bien y tengamos la satisfacción de la gente. Eliminar las coras, usar niños,、no、los instrumentos. Recurso humano, ¿no? Bueno, recurso humano es fundamental, pero están entrenando ustedes, tienen residencia, están preparándose. La verdad que. La ¿Vamos para... la bueno, ¿no? vamos a molestar. f e c La fecha de finalización va a depender mucho de la empresa constructora. Por supuesto que todos estamos queriendo que se termine cuanto antes, ¿no? Pero principalmente el gobierno y todos nosotros. Pero sí estamos trabajando conjuntamente. en lo que va a ser el equipamiento. Y después seguimos la conferencia.